Gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira FELA 95.9 FM. Qué placer poder servirle en esta capacidad. Y hoy es un privilegio para mí poder introducirle a toda nuestra audiencia a un pastor joven, bien dinámico, que está con nosotros aquí en Ocala, haciendo una gran, gran diferencia. Se trata de Pastor Figueroa, que este, está a cargo de la programación Iglesia en Acción. Pastor Figueroa, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, un placer estar aquí contigo en este día.、Uh, saludo a toda la audiencia que nos está escuchando en, esta, en este momento.、Eh, pastor, este, me, me acabo de enterar que nada en más está en nuestra área hace como cinco meses. Dinos un poquito de, de dónde tú vienes y, y, y cómo llegaste aquí. Eso es correcto. Nosotros <risas> llegamos hace apenas cinco meses aquí a, a la Florida. Estuvimos,、eh, nací, fui criado en el estado de Pensilvania,、uh, para el norte. Estuvimos allí en nuestra iglesia,、uh, Iglesias Minas, Asamblea de Dios. Estuvimos allí 25 años y sentimos de parte del Señor venir aquí hacia la Florida. Y estamos compartiendo ahora en la iglesia、uh, del Nazareno Príncipe de Paz, donde pastorea Salvador Rivera. Y estamos、uh, ministrando allí por la gracia del Señor.、Uh, traje mi familia y, y mis hijos, mi esposa, y mis hijos.、Uh, tengo tres hijos y mi esposa y. Pues dejamos todo en p e n s i l v a ñ o para venir y seguir la voluntad del Señor aquí en Ocala y, y ha sido una maravilla. Me, me encanta el título de, de tu programa, Iglesia en Acción, a, a llamar a a c c i ó n He escuchado las predicaciones y me, me encanta la perspectiva que trae acerca de una, unas aclaraciones. Se, se ve que es a la misma vez profundo y simple. y... ¿Y de dónde viene esa, esa dirección? Amén. Una, una de las cosas que yo he luchado a través de, de mi ministerio ha sido conseguir actualmente el ministerio y definir el ministerio. Y una de las cosas que hemos estado haciendo en los últimos años es definiendo el ministerio de enseñanza. Algo que, que yo creo que muchas de las iglesias. Carecen de, de una enseñanza sólida, y es una de las cosas que Cristo más enfocó fue en la, en la enseñanza. Y de hecho, él tenía un estilo de enseñar cosas profundas en una forma bien simple.、Uh -huh. Y aún las cosas más simples de Jesús, pues se pueden conseguir las profundidades este, doctrinales y las cosas muy interesantes que él enseña. Y tratamos de, de proyectar eso a través de nuestro ministerio y nuestro programa. Eh, yo sé que eso pues atrae mucho、eh, la atención de aquellos que a lo mejor ven la Biblia de una perspectiva y, y nunca de verdad p、pues, u entran s e a profundidad. Y a recibir un concepto simple, pues le dicen:、wow, He estado ahí todo el tiempo, pero. Sé que era más profundo que eso, y una idea simple puede sacar esa, esa profundidad de esa palabra. Es increíble. Sí. sí, gracias por compartir. Yo sé que has escrito unos cuantos libros、uh, y vamos a llegar a ese、sí. tema porque yo sé que eso es tan bien interesante para mí. q u i e r saber esa inspiración, pero vamos a empezar hoy en una jornada. Queremos conocerte. Y,、uh, y yo sé que en la vida ministerial a veces no se comparte mucho de, acerca de. Eh, nuestra vida, nuestra jornada, que de verdad Dios ha hecho,、uh, testimonios que podemos compartir experiencia. Pero vamos a empezar aquí.、Eh, comparte con nosotros un dicho o un refrán que ha sido de inspiración para tu vida. Bueno,、eh, un dicho o un refrán que ha sido de inspiración para mi vida, yo diría: sería, este, David estaba en el campo. David estaba en el campo. David estaba en el campo.、Sí. Y eso trata de, un, de una experiencia que tuve en e l cual estábamos teniendo un servicio especial. Y yo estaba, me tocaba preparar a la parte de arriba. Y, y iba, llegó a una cierta parte del, del culto. Y yo pensé, debo bajar por si acaso me toca hacer algo. En... Y oí esa voz que me dijo: David estaba, estaba en el campo.、Uh -huh. Y eso me ha, me ha reído el ministerio. El, el, y todo lo que yo hago, pues he podido entender que David, todo lo que le fue dado, lo hizo con excelencia. Y fue la excelencia en el pastorado de ovejas、uh -huh. que lo hizo llegar al palacio. Y todo lo que no ha sido puesto en las manos, pues tratamos de hacerlo lo más excelente posible y enfocarnos en eso y no preocuparnos tanto de llegar a un, de, un destino, sino hacer lo que hacemos con excelencia. Encuentro eso bien interesante porque a, a veces,、eh, especialmente cuando queremos ser parte del ministerio y que Dios nos use、eh, o, o hacer algo importante con n u e s t r a v i d a pensamos que siempre es esforzarnos a estar en la luz,、eh, que la gente nos vea. Pero a veces nos olvidamos que David. Pues aprendió todo lo que aprendió en el campo. Y ahí estaba cuando vinieron a, a, un, hill, a, a un rey y se encontraba él, pues este, allá con las ovejas. Y a veces nosotros le echamos por alto esa,、eh, esa parte de, de nuestra vida, que debemos de、eh, hacer fiel en lo poco.、Sí. Bueno,、eh, comparte con nosotros una historia. Una historia que、uh, te definió a ti en una manera que. Que tú no esperabas, un, una situación donde tu fe o tu inspiración te faltaba y no sabías que iba a ser a, a, un, un momento así en tu vida. Para, el, para marzo del 2002,、uh -huh. este, mi hermano, tengo un hermano menor, este, y él fue. Yo estaba en el, actualmente en la universidad para aquel entonces, y me llamaron que mi hermano había tenido un accidente bastante serio、uh -huh. de, de automóvil. Este, necesitaban que yo fuera para el hospital. No aseguraban su vida, estaba en coma. Y, un, y fue bien difícil porque yo estaba por Pittsburgh, mi, mi familia vivía en, en Lancaster, cerca de Lancaster. Entonces, el viaje fue cuatro horas y media de viaje. Tuve que partir por la mañana, porque ya era tarde en la noche cuando me notificaron. Salí por la mañana, entonces la inseguridad. Y todos los pensamientos que le vienen a uno, no, para aquel entonces, pues el, la comunicación no era como hoy en día, que en、eh, instantes, pero、ah, llegamos al hospital y al verlo allí en la cama, y, este, estaba bastante afligido, estaba inconsciente,、ah, cortes por todos lados,、mm. ah, su condición era bastante grave.、Ah, entonces, mirar. Eh, ahí en el cuarto veía a mi mamá, veía, veía a mi papá, veía a mi hermana, y ya la mirada de, de ansiedad. No diría tanto desesperación, porque todos teníamos la esperanza, por lo menos, de que Dios iba a hablar、eh, de una forma u otra, pero la, la ansiedad de querer hacer algo y no poder.、Sí. Eh, pero aprendimos mucho sobre la fe. Y confiar en el Señor, porque sinceramente era lo único que se podía hacer. Y Dios nos puso en una situación donde no podíamos hacer nada para mejorar el asunto, todo estaba fuera de nuestras manos, solamente podíamos confiar en el Señor. Y aprendimos m u c h o en cuanto a, a la fe y a esperar en el Señor. Y gracias a Dios, pues hoy en día mi hermano vive una vida muy normal,、uh, pasamos esa experiencia y crecimos en el Señor. Uh, en la oración, en lo que era la fe, la esperanza, pues fue una experiencia definitivamente que, que me impactó a mi vida. Y, y yo quiero que lo, los que están escuchando en, en esta entrevista sepan que esos tiempos de n u e s t r a vida nos van, nos van a sorprender,、uh -huh. que la fe un, va a ser entratada. Y vamos a sentirnos así, que vemos algo y no podemos arreglarlo, no podemos hacer nada. Pero me encanta lo que compartiste: que, que estaban ansiosos, pero no desesperados, o sea,、sí. que, no, que, que no habían perdido la esperanza.、Amén. Y eso, eso es algo que, que viene sabiendo que Dios está en control en esos asuntos.、Sí. Y su hermano p u e se s recuperó.、Sí. Y este, bueno, gracias, al Señor. Gracias. Al Señor. <risa> y o s d i c e esos son los tiempos que nos mueven, que nos、sí. dicen, Señor, ahora. Ahora que, pero la, la, la fe en Dios, cuando se manifiestan las promesas de Dios de esa manera,、eh, este, no solamente trajo paz en esos momentos, pero cualquier otra circunstancia que p u e d e venir, uno se recuerda. Y dice:、sí. Si yo pasé por eso, Dios puede hacer cualquier cosa. Bueno, hoy,、eh, este, otra, otra historia que me encantaría escuchar de ti, Pastor, este, es una historia de inspiración.、Eh, algo que,、eh, que te sucedió, que te inspiró. A, a cambiar a lo mejor algo que, que te llevó en otro rumbo y, y te trajo a donde, a donde tú estás hoy? Bueno, diría que un, el, lo más que yo puedo pensar en momento sería: este, a, a, como el año antes de yo partir de Pensilvania para acá, pues este, me invitaron a dar un estudio sobre el evangelismo. Y preparé un estudio para el evangelismo. y No sabía algo bien particularmente interesante del tema, la forma que se llevó. Y me quedé con eso en la mente y me llevé el, el bosquejo para casa. Y dije: De esto yo quiero sacar, un, un día yo quiero sacar un libro de esto.、Mm. Y、uh, no fue hasta que llegué acá, creo que como 14 meses después de ese evento. Este, que llegué acá a la Florida, pues empecé a, a, a trabajar en ese proyecto y ese produjo el libro que tenemos que Antes de ir,、um, Lo que cada iglesia necesita saber de su comunidad. Y fue la forma que se recibió el estudio, la forma que el, el pueblo, vi en el pueblo la necesidad, pude ver en el pueblo el, el hambre de saber más. Y la forma en que llevamos y pudimos、eh, desarrollar la enseñanza fue una, una experiencia muy, muy、uh, emocional para nosotros. Y pude entender allá yo estaba cayendo en el, en el ministerio de enseñanza, estaba cayendo y, y,、mm. y encajando con lo que Dios quería que hiciéramos. Y、uh, no, lo, no lo emprendí inmediatamente, pero. Gracias Señor, pues pudimos lograrlo、uh, con la ayuda de Dios en un tiempo. Y, y lo importante es mantener siempre eso en, en mente de lo que Dios ha, ha puesto en ti, lo que Dios, las i d e a los sueños que Dios te da, pues, para trabajar, para realizarlo. Lo que me encanta de esa historia es que yo puedo compartir un poquito de eso, porque yo me pasaba de mucho s seminarios. Yo pensaba que a mí lo que me gustaba eran los seminarios, los,、eh, este, las ideas que presentaban acerca de negocio, acerca de, y de verdad lo que me gustaba era la esperanza que traía. Y este, eso pues me llevó a mí a decir: Bueno, yo no necesito ese material, el material ya lo tengo, está en la escritura, pero. Pero crear ese ambiente、sí. y, y enseñarlo en, en una diferente perspectiva.、Uh, y lo otro que me gusta es que、eh, fuiste consistente. Hay muchas personas que nos están escuchando hoy que a lo mejor han ido a un servicio, a un seminario, a algo que nos inspiró, pero se quedó ahí.、Mm. Y, y yo veo eso mucho en la iglesia, pastor, que、eh, personas van de servicio a servicio a servicio. Dicen que es servicio bueno, que es enseñanza buena. Eso fue, eso fue bueno, pero、eh, la aplicación que, que nos falta, pastor, de llegar a, A saber, a tener una experiencia y después manifestar en, en algo que, que produzca. Disciplina. Sí. No hace, falta, no hace falta disciplina, dominio propio. Digo, una de las cosas que, que menos se habla、eh, en mi experiencia, por lo menos lo menos que yo oigo hablar es de dominio propio, de cómo、mm. domar nuestras emociones, cómo domar nuestros deseos, nuestro sentir. Cómo disciplinarnos para tener este, los hábitos que nos van a llevar a ejercer lo necesario. Entonces, eso es lo que pasa、eh, dentro de muchas iglesias. Tenemos un, una instrucción, una enseñanza, pero no llevamos la disciplina. Y es importante que como cristianos aprendamos a llevar la disciplina de lo que aprendemos. Y una de las cosas que estaba hablando hace poco en la iglesia era que Jesús tenía muchos seguidores. Pero solo tenía varios discípulos.、Mm. Y la razón por eso es que ellos eran pocos los que llevaban la disciplina de Jesús. Eran muchos que llevaban su enseñanza.、Mm. Y muchos que querían oír lo que él tenía que decir. Pero muy pocos llevaban la disciplina de Jesús. Y fueron los discípulos que actualmente cambiaron el mundo. Cuando fueron llamados. Eh, Era porque ellos llevaban la misma disciplina de Jesús, se parecían tanto a él. Y muchas veces nos gusta oír las cosas, pero no nos gusta ponerlo en práctica. Y hay que aprender a llevar una disciplina de, de poner en práctica lo que aprendemos en la iglesia, y así vamos a lograr una mejor vida.、Eh, a, a mí me encanta proveer las ideas que, a, que hacen despertar las mentes. Y, y tú haces eso con, con los mensajes que traes. Y este, este libro que. Que acaba de mencionar que escribiste, ¿cuáles son las ideas principales que salen de esas enseñanzas? Bueno, de esa enseñanza, trato de, de, de instruir al pueblo que muchas veces nosotros, por lo menos en el ambiente que yo me crié, la idea era siempre: hay que alcanzar la comunidad. Como lo alcanzamos, se iba de puerta en puerta, se tocaba,、eh, se le presentaba un tratado, se le presentaba un, un corto mensaje de la, de la palabra, un texto, y después seguíamos. Y algo que estaba notando en la iglesia,、eh, no tan solamente en nuestra iglesia, sino en la iglesia,、eh, en el concilio en donde estaba, e s t a b a n fijando que muchas de las iglesias se quedaron como estoqueadas en ese lugar, e、eh, s t a n c a d o s en esa era, en esa época. Y no estamos tomando provecho de los recursos que están a nuestro alrededor, que la comunicación está cambiando, no nos hemos fijado que las nacionalidades、eh, que están llegando a nuestras comunidades. Entonces, p、pues, u en s e el libro n o m b r o cinco factores que hay que mirar: hay que mirar la educación, hay que mirar la, la、mm -hmm. finanza, hay que mirar el estado este, familiar de la comunidad, hay que mirar. Este, Eh, la religión、eh, de, de la comunidad, qué tipo de religión está ahí ya, para entonces tomar. Un paso para no simplemente hacer algo, sino ser efectivo en lo que hacemos.、Uh, el, no, no estamos inefectivos por la falta de esfuerzo, somos inefectivos por nuestra falta de conocimiento.、Mm. Y eso, eso es nosotros, para ser buen mayordomos del mensaje de Jesucristo, tenemos que tomar en cuenta los factores que pueden impactar lo que es el evangelismo y lo que es el, la, el trabajo, para que no estemos trabajando en vano.、Ah, hay muchas personas que tienen buenas intenciones. Pero le、eh, falta el conocimiento. Y, y, y yo lo he escuchado antes. No, lo que vamos a hacer es v a m orar, s a o vamos a ayunar, vamos a presentarnos a Dios y Dios va a hacer la obra. Es, es verdad, tenemos que ir por esos procesos porque eso nos va a fortalecer a nosotros. Pero cuando viene a estrategia, nos echamos para atrás y, y dejamos ese trabajo como si nosotros no tuviéramos nada que ver con, con ese proceso.、Eh, este, pero estoy invitando a la iglesia que se d e s p i e r t e a unas nuevas ideas. Que este, estoy seguro que hay, hay muchas personas que nunca lo han pensado de esa manera. Y、eh, esta nueva generación que se levanta ahora、um, necesita esa perspectiva. No, no sé si tú has visto un, un cambio en, en las generaciones, en los nuevos pastores, si están adoptando esa clase de, de principios. Sí, ¿Cómo? de hecho, yo.、Eh, este... He tenido la oportunidad de ministrar en varios lugares y he, he tenido experiencias en ambos lados. He visto, he, he, he ministrado en iglesias con pastores jóvenes este, que están entrando en todo lo que sea la tecnología, todo lo que sea el, el Facebook, Twitter, YouTube,、uh -huh. todo lo posible para alcanzar esta generación. Uh -huh. Y he, he a d ministrado en iglesias que me dijeron que no queremos iPad en la iglesia, quiero que predique con bosquejo en papel, no tiene nada de pantalla.、No、tiene, entonces, están estancados en esa época y no, no han querido cambiar. Y te, la iglesia tiene que entender que hay ciertas cosas que, obviamente, nunca se va a permitir en la iglesia,、uh -huh. pero hay otras cosas que la iglesia debe estar tomando el provecho. No para ser como el mundo, sino para sacarle provecho a lo que el mundo l está e sacando provecho.、Uh -huh. La iglesia se está quedando atrás y necesitamos eso porque para atraer e l mundo hay que, hacer, hay que traer algo a la iglesia que le guste.、Sí. Y el mensaje no va a cambiar, pero los medios de comunicarlo sí cambian. Pero, pastor, yo estoy seguro que alguien lo está escuchando ahora y ahora mismo se pusieron bien interesados.、Y、dijeron: Bueno, yo quiero que mi iglesia crezca, yo quiero que mi ministerio crezca.、Um, Pero entonces este, pienso que siendo tan relevante voy a perder lo que es la fuerza del Espíritu Santo, voy a perder lo que son los milagros. Las eh, eh, este, que, que,、eh, se, piensan que tienen que comprometer una por el otro. ¿Qué tú le dices a alguien así? Este, de hecho, pasé el mes de enero predicando sobre este tema、oh, de, sí. de la identidad y propósito de la iglesia. La、oh. iglesia existe para adorar a Dios primordialmente y existe para crear discípulos. Entonces, el, no quiere decir que no podemos ser relevantes. Sí significa que para ser relevantes no tenemos que cambiar nuestro mensaje, no tenemos que cambiar nuestra naturaleza. Muchas veces hemos buscado ser otra cosa. Queremos ser un club social, queremos ser, que los hermanos se sientan bien, queremos ser un centro de educación.、Eh, y, y esas cosas no hay nada particularmente malo con ellos. Siempre y cuando están ejerciendo una de las funciones de la iglesia. Estaba explicando que, que muchas veces queremos ejecutar un, una función o ejercer una función, pero no cumplimos el propósito. Y hay muchas iglesias que, buscando relevancia a la comunidad, están sirviendo una función, pero no están cumpliendo su propósito. Es decir, que están haciendo cosas de beneficio a la comunidad. Pero que no, son, no tienen nada que ver con el propósito de la iglesia. No adoran a Dios en ese hecho y no están creando discípulos en ese hecho. Entonces, pues, para u e s p esas personas que están buscando ser relevantes, deben entender que no, no tienen que perder tu identidad para ser relevante.、Mm. Una de las cosas que Jesús hizo fue que. Él se identificó con la cultura judía, aunque obviamente era bien distinto a lo que se,、eh, ellos ejercían en su fe. En、uh -huh. la manera que él lo, lo ejercía e y las cosas que él enseñaba, muchos pensaban que él estaba en contra de lo que ellos estaban、eh, enseñando. Y no era así. Jesús estaba trayendo el concepto para su generación. Y nosotros, como iglesia, pues hay una línea ahí sí, definitiva, pero tenemos que. que Tomar el paso para ser más relevante a nuestra comunidad y no quedarnos estoqueados, estancados en el pasado, porque eso e s nada、eh, Yo sé que, que estamos yendo un poquito más profundo de lo que estábamos planeando, pero、eh, porque es bien interesante. Para mí, es una de las cosas que me encanta hacer es ayudar a crecer el ministerio.、Eh, cualquier persona que ama el ministerio quiere verlo crecer, no solamente la función que está haciendo uno, p e r o que todos aquellos que están conectados también crezcan. Y estoy seguro que a lo mejor hay alguien escuchando hoy que está pensando: ¿qué es lo que ustedes están diciendo? ¿Necesito traer más tecnología? ¿Necesito traer luces, música? ¿Qué lo... y, y yo creo que si miran nada más esa perspectiva, brincan por encima de lo que de verdad estamos diciendo: que es el, el, la educación según el, los conceptos necesarios para traer una estrategia que sea efectiva a donde van a ministrar. Eh, que no es necesariamente acerca de, de los detalles de la tecnología o lo que vamos a implementar, pero es que estar educado en el proceso y tener una estrategia que Dios va a bendecir.、Eh, es, es, así es que tú lo presentas. Precisamente porque、eh, una de las cosas que uno a las de cosas de los problemas más evidentes en la iglesia surgió hace algunos 20 años atrás, cuando estaban fijándose que había una generación completa. Eh, que no estaba llegando a la iglesia.、Uh -huh. Y hoy en día se ve en la mayoría de las congregaciones, cuando tú vas, tú vas a ver、eh, de 40 años para arriba, de 18 años para abajo. Y entre medio allí vemos una, una what they call generational gap, una,、uh -huh. generación, este, una brecha de generación. Y fue evidente que estaban perdiendo a、uh, una generación. Y ahora, mientras la tecnología va avanzando, Nosotros estamos en peligro de perder otra.、Uh -huh. Entonces, debemos aprender de la iglesia anterior o la iglesia histórica en la cual nosotros nos criamos para poder implementar. Una estrategia, no es necesariamente tecnológica,、uh -huh. aunque muchos de los avances tecnológicos pueden ser utilizados、eh, para el beneficio de la iglesia, pero no es simplemente tecnología, es un cambio en actitud, es un cambio en perspectiva, es un cambio en el sentir de propósito de las personas, un cambio en comunicación, la forma que las personas comunican. Este, y la iglesia no, tiene que ajustarse al tiempo. Ajustarse a nuestra generación, que la forma en que ellos reciben información es diferente, la forma en que ellos reciben este, el mensaje y implementan el, el mensaje es distinto a como nosotros estamos acostumbrados. Y si queremos、uh, salvar esta generación, tenemos que implementar una estrategia que va a incluir todos esos medios. Tengo, este, y otra vez, no quiero, no quiero cogerte fuera de línea porque yo sé que no, no habíamos hablado de esto fuera del aire, pero. A Me pongo a pensar, en mi observación, yo he visto muchos pastores que, con buenas intenciones nuevamente, que quieren crecer su iglesia, quieren hacer efectivo en la comunidad donde está. Y se frustran porque tratan muchas estrategias que han aprendido de otros lugares. O sea, a lo mejor una estrategia que trabajó en Centroamérica, una estrategia que trabajó en, en California y l o está tratando de usar en Florida, y no, no ha sido educado en el proceso para traer una estrategia correcta. Entonces, este, ¿qué se le puede decir a un pastor que está frustrado pensando? Mira, yo traté lo que es este,、eh, esa estrategia de Centroamérica, esa estrategia de California, esa estrategia de Nueva York que yo aprendí y vi que trabajé. ¿Por qué no está trabajando aquí? ¿Habrá un problema conmigo? ¿Qué es lo que pasa? Algo que debemos aprender、eh, en este aspecto, en, a través de toda la Biblia, vemos a Dios bregando en distintas formas. ¿En c u a n t a s batallas Dios no, no habló con el, el, el guerrero y le dijo, usa esta estrategia? Use、uh -huh. esta estrategia. Para Gedeón fueron las linternas y debajo de, lo, de los jarros. Para、uh, Josué fue darle vuelta a Jericó.、Uh -huh. Todos tuvieron la misma, el mismo resultado, pero una estrategia diferente. Algo que debemos entender es que el ministerio nunca es igual. De comunidad a comunidad. Y aún en ciudades más grandes, dentro de sectores de la ciudad, el ministerio es distinto porque la composición de cada comunidad es d i s t i n t o Y algo que por eso se frustra mucho, s pastores, pues estamos tratando de aplicar este, estrategias para cierto tipo. Y va, y va a funcionar. Si la comunidad es el mismo,、uh -huh. pero la comunidad no es igual.、Sí. Entonces, lo más importante es que nosotros busquemos, analicemos nuestra comunidad y, sobre todo, que Dios sea el que, está, el que esté dándonos、uh, la estrategia para alcanzar nuestra comunidad. Hay cosas que Dios te va a dar a ti que no me la va a dar a mí porque no me van a funcionar, pero te van a funcionar.、Eh, cuando nos dejamos guiar por el Señor, primeramente y segundo, Educarnos sobre nuestra comunidad. Algo que muchas veces no hacemos. Deseamos alcanzar gente que no conocemos nada de ellos.、Mm. Entonces, muchas veces, pues,、eh, por u e s p ejemplo, oí un caso de un pastor que empezó una iglesia en un sector del pueblo y al frustrarse tanto se puso a, a observar y dijo: Estoy tratando todo, la iglesia no crece. Y llamó a un amigo de él. Y el amigo viene y le dice: Tú sabes cuál es el problema de tu iglesia aquí. Tú eres un pastor este, anglo. Esta comunidad es una,、eh, predominantemente, es una comunidad de afroamericanos. Mueve la i g l e s i a una milla y media, dos millas para abajo y, y trata ahí. Movió la iglesia y multiplicó en gran manera. El asunto es que él no había tomado el tiempo para analizar la comunidad,、uh -huh. ver de qué servicio podía hacer en esa comunidad particular.、Eh, hay una diferencia en querer hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere que hagamos.、Uh -huh. este, nosotros muchas veces, por hacer algo, nos lanzamos con buenas intenciones.、Uh -huh. no, <risa> Las buenas intenciones no pueden faltar. Con buenas intenciones. Pero mal educados, mal preparados, mal equipados y no tomamos el tiempo para educarnos bien.、Eh, es bien importante el trabajo que tú estás haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo es otra vez el libro para mencionarlo a la audiencia?、Eh, el libro que escribimos es, se, llama, se titula Antes de ir: Lo que cada iglesia necesita saber de su comunidad. Y habla precisamente de eso: que nosotros como iglesia debemos analizar nuestra comunidad en los factores que. Este, que impactan el alcance de la iglesia, la comunidad. Una de las cosas más importantes en, en nuestro tiempo, yo creo, es la composición de la familia. Lo que antes se conocía como familia, eso está transicionando, está cambiando. Y, cambiado,、eh, y sigue cambiando grandemente.、Y、sigue cambiando.、Uh -huh. Entonces, estamos n n t o c e e s viendo que lo que antes era una familia, era un, pa un padre, una madre y los hijos, ahora puede ser padre soltero, madre soltera, ahora pueden ser、eh, niños que lleguen de hogares con dos padres, con dos madres.、Uh -huh. Este, entonces, la composición familiar está cambiando y la actitud de la iglesia no hacia el hecho de que ese estilo de vida va contrario a la palabra del Señor. Eso no puede cambiar porque eso es bíblico. Pero lo que tiene que cambiar es nuestra estrategia para alcanzar este tipo de, de, de y, familia. Y estrategia tiene también que ver con nuestro vocabulario,、uh -huh. la manera que nosotros presentamos el evangelio. Me gusta, me gusta el término que d e diste: que somos responsables por. por p r o y e c t a r lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y a veces pues lo, lo tiramos así. Yo, yo he visto personas que nada más lo tiran y a, a ver lo que, lo que se hace. Hace poco estaba escuchando una, una entrevista de, este, de una persona que estaba hablando acerca de, de, los, de los mercados. Y, y dio una, una, una ilustración que yo creo que cabe perfecto aquí. Dijo que cuando él era pequeño, él iba a pescar con su, su mejor amigo y el papá del mejor amigo. Y ellos dos. Cogían pescado todo el tiempo, pero él no cogía nada. Dice, Yo no puedo, yo no puedo creer esto, estamos en el mismo río. Yo tengo eh, eh, el, la, la misma vara, el mismo cordón,、eh, la, el, la, lo mismo que están usando ellos, lo tengo yo. ¿Por qué? Entonces, que él le preguntó al papá del mejor amigo, ¿por qué yo no estoy cogiendo peces? Y él dice, ¿por q u e tú no estás pescando? Porque tiene que saber conocer, no es solamente tener el equipo o el deseo, tiene que medir, tiene que saber. Cómo se mueven los peces en, este agua, en esta agua, qué es lo que le gustan a ellos, qué tranquilo tú debes e estar, cuánto tiempo debes de, de quedarte en un lugar.、Sí. Tienes que aprender todo eso y eso es estrategia. Nosotros, como pescadores de Cristo que somos, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a conseguir estrategia y todo es diferente.、Eh, lo, lo que hacían nuestros padres、eh, fue una plataforma para crearnos a nosotros en fe. Pero ya no se puede usar las mismas estrategias que se usaban antes porque el mundo ha cambiado totalmente. Como tú estabas hablando acerca de las familias,、eh, la mayoría de las familias hoy en día están hechas de, de, de dos diferentes hogares que se unieron.、Uh -huh. y, y son un padre de, de un hogar, una madre, y entonces ahora los hijos comparten también. Es una dinámica totalmente diferente. Ellos van a entender el mensaje diferente. Tenemos que ser relevantes en esa área sin cambiar la composición de lo que Dios nos ha dado. Y、eh, me encanta、eh, lo, lo que está trayendo. ¿Otro consejo mejor que tiene según esa perspectiva? No, hablando, hablando de eso mismo, que es, es necesario que nosotros entendamos que la iglesia no es inmune a los cambios del mundo. Uh -huh. uh, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo.、Uh -huh. Estamos aquí y somos impactados, afectados. Y las personas que queremos alcanzar, obviamente, son impactados por los cambios que acontecen en nuestro alrededor, en nuestro tiempo. Y, y la iglesia no puede ignorar esos cambios, simplemente no podemos ignorar esos cambios. ¿Será posible, creando una estrategia según Dios nos enseña, observando, cambiando nuestra perspectiva, tener el avivamiento que hay muchas personas que están esperando, que dicen, pero es que yo quiero ver sanidad, y yo quiero ver liberación, y yo quiero ver el poder de Dios salvando? ¿Será que.? Que extrayendo estrategias me voy a perder、uh, el enfoque de todo eso. ¿Qué, qué tú le dices a ellos? No, yo creo que precisamente por eso no tenemos ese enfoque.、Uh -huh. Porque andamos buscando estrategias,、uh, buscando formas de hacer. Llegar e l avivamiento.、Uh -huh. Dios no nos llamó a, a, a traer el avivamiento. Dios trae el avivamiento、uh -huh. cuando la iglesia está en línea con su propósito. Y el,、eh, precisamente eso es uno de los factores por los cuales no vemos esto. La iglesia está dedicando tanta fuerza a, a, y tanta energía, tantos recursos.、Eh, En vez de estar cumpliendo su propósito, están tratando de hacer algo para ver números de personas, y eso, en cierto respeto, se tiene que hacer, pero no podemos perder el enfoque de que la iglesia que tenemos, la, el grupo que tenemos, hay que ponerlos,、eh, educarlos, a y u d a r l o s a madurar, porque al fin y al cabo, cuando lleguen las personas a la iglesia, lo que lo s va a hacer es quedarse allí. Lo que lo s vas a hacer desear más de Dios es la cultura que se lleva en la iglesia.、Uh -huh. Entonces, estamos tratando,、eh, you know, es un poco difícil porque estamos tratando de alcanzar una cultura y mantener otra, pero a la misma vez de,、eh, uno de los dos está sufriendo.、Uh -huh. Y casi siempre lo que estamos viendo es que la cultura en la iglesia local es la que está sufriendo, padeciendo, no se le está dando tanta importancia necesaria. Cuando estoy siempre preocupado en lo de afuera, en lo de afuera, en lo de afuera, trae el alma, trae el alma, trae el alma,、uh, lo que llamamos outreach, uh -huh. uh, alcanza la comunidad, y no me preocupo de lo que está aconteciendo en mi propia iglesia, pues algo está, algo, al, obviamente la iglesia no va a llegar a donde debe llegar, porque lo primordial es que la iglesia aprenda su propósito, adorar a Dios. Cuando yo equipo a la persona dentro de la congregación, Y, y aprendo a delegar entonces a esas personas ciertos ministerios, o a, a delegar ciertas responsabilidades sobre las personas que tienen las capacidades y muestran las habilidades. Pues entonces la iglesia total puede entrar en lo que es el ministerio. Y una de las cosas que, que vemos más que más que, en, más que no, estamos viendo muchos pastores que están haciendo todo.、Mm. Sí. Y eso causa lo que llaman burnout. que Uh, básicamente se, se queman las, las fuerzas que tienen, las habilidades se frustran porque ellos están tratando de hacer todo a ellos. Y la iglesia nunca fue creada, nunca fue formada para correr de esa manera. Todos somos miembros de la iglesia, todos somos miembros de la congregación local, todos tenemos la responsabilidad de ayudar en lo que podemos. Todos son evangelistas. No, no todos son evangelistas. Pero hay alguien en la congregación que sirve para eso. Hay alguien que es efectivo para eso. Entonces, cuando yo aprendo que yo tengo una parte, una participación en mi iglesia. Eh, yo compongo algo en mi iglesia, pues lo hago a excelencia, porque entiendo que si yo lo hago a excelencia, el hermano hace lo que le toca a él a excelencia, el, el otro hermano. Entonces, todos trabajamos juntos como un solo cuerpo, vamos a, a adquirir lo que, lo que Pablo este, le enseñaba: que todos alcancemos la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y, y esa es la meta: que todos lleguemos, no que algunos, todos lleguemos. Y,、eh, estoy bien curioso. De qué ha sido la, la recepción de la cultura hispana a, a tu mensaje. Porque yo sé que en nuestra cultura es bien difícil、um, ver que hay, hay un ministerio donde、uh, ejercen la función de, de muchos otros ministerios en una iglesia. Y, y, y como tú dijiste, el pastor parece que lo hace absolutamente todo. Entonces, yo puedo hablar contigo todo el día acerca de este tema, porque me encanta, porque, porque este, yo sé que hace falta、um, un cambio de pensamiento y de perspectiva. ¿Cómo, cómo el pueblo hispano、eh, es diferente en eso y, y cómo ha sido receptivo a, a ese mensaje? Bueno, una de las cosas que hemos visto en, en, en, yo diría, la mayoría de las congregaciones hispanas es que dependen del pastor que haga demasiadas cosas,、mm. este, se carga demasiado. El pastor guía la guagua, el pastor limpia el templo, el pastor predica, el pastor enseña.、Uh, y todos son cosas que él puede hacer, pero no entienden, no acaban de captar que si él está ocupado guiando la guagua, está ocupado limpiando la iglesia, estamos robándole de, eh, eh, la habilidad de preparar el mensaje del domingo, de tender las ovejas, de, de cuidar de ellas y de. Sacar su relación con Dios en el cual Dios lo puede dirigir. Y, y a los, a, al otro extremo, hay pastores, porque vale la, vale la aclaración aquí: que hay, al otro extremo hay pastores que no confían nada del ministerio a nadie en su, en su congregación y se hacen un daño ellos mismos. Pero a la vez están haciéndole un daño a la congregación. Porque como miembros del cuerpo de Cristo, todos somos llamados a ser activos. Y si estamos, so, somos parte de una congregación donde no se nos confía nada, donde no se, nos,、eh, no se espera que nosotros hagamos algo, ¿cómo vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida? Y la cultura,、uh, you know, la cultura este, latina, hispana,、uh, desafortunadamente. Es difícil ese, ese respeto、uh, porque viene de ambos lados, tanto de la congregación como de los pastores. Y es simplemente una cultura, un preconcepto que tiene. Y siempre digo que todo el que llega a la iglesia tiene un preconcepto de lo que es la iglesia, de lo que debe ser. Y todo se basa en que hay que educarnos mejor, en aprender que todos tenemos un propósito, todos tenemos una función. Eh, y cuando aprendemos cuál es nuestro propósito, pues entonces yo digo: Pues yo puedo servir en esta función y, y comienzo a ejercer eso. Ahora, si todo el cuerpo esperara que la mente hiciera todo,、uh -huh. el cuerpo no se movía nunca. Entonces, nosotros tenemos que esperar. No podemos esperar ni que Cristo haga todo por nosotros, aunque Él es la cabeza. Él no va a hacer todo por nosotros. Ni los pastores van a hacer todo por nosotros, ni los profetas, evangelistas, maestros. Ellos no van a hacer todo. Ellos están llamados para equipar el pueblo y activar el pueblo. Y eso es lo que debemos entender: que estamos llamados para activar el pueblo a través de nuestro ministerio. Y yo, yo creo que esa condición del pueblo. Ha sido que muchas personas no se quedan en la congregación. Y hace falta pasión, hace fa para uno cambiar de vida y de verdad tomar la transformación que Dios quiere hacer en uno en serio, uno tiene que participar, tiene que, que, que despertar las habilidades. Y si uno va a una iglesia y está constantemente solamente participando de ciertos servicios, pues afortunadamente, y perdóname, pastor, que voy a decir esto de esta manera, se ha olvidado un club social. Se ha olvidado un club social porque lo que hacemos es que vamos, nos sentamos, nos disfrutamos, aplaudimos y nos vamos. Pero, ¿dónde está la pasión y el llamado que Dios hizo a cada individuo? Y, y no, no se está practicando, no, no se está desepulgando. Esto va a, a lo que estábamos hablando ahorita en cuanto a, a mantener la relevancia a la, a la sociedad, a la comunidad. Pues muchas iglesias se están convirtiendo en un club social, en un centro de entretenimiento. Donde antes、uh, el, que, el que cantaba y adoraba, dirigía el servicio, era porque tenía un espíritu de adoración, que deseaba la presencia de Dios, llevaba al pueblo a la adoración a Dios. Y ahora, pues, como en el mundo hay tantos artistas, pues conseguimos el que mejor canta, aunque no es adorador. Y, y también nos acontece entre, lo que, en, entre los predicadores: queremos personas que agiten el pueblo. Pero muchas veces agitan el pueblo, emocionan el pueblo y se van y se va la emoción. Porque no hay un fundamento, no hay una enseñanza sólida. Y esto es lo que todo va a la base de que la iglesia tiene que aprender a ejercer su propósito su, y cumplir así su función actual.、Uh, servimos una función en la vida de las personas. Pero esa función la puede servir a otras personas, a otras cosas. El... Para eso se inventaron el Facebook, por eso es tan popular, porque hay un ambiente social en ese, en ese respeto. Entonces, la iglesia necesita más que un simple、eh, ambiente social para buscar el compromiso de la persona. Hace falta presencia de Dios, hace falta. Y para eso necesitamos entonces hacer las cosas de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Uh, predicar el mensaje, activar la iglesia, llamarlo a un compromiso, e n v o l v e r l o s en lo que es el servicio del Señor, y esos son los factores que impactan、uh, el éxito de la iglesia. No, este, como te dije, vamos, podemos hablar todo el día acerca de esto, pero este, estoy tan interesado en saber un poquito más de ti y cómo las personas pueden conseguir este libro, también este, cómo te pueden conseguir a ti para hacerte cualquier pregunta, porque yo creo que hace falta. Y si Dios te trajo hasta aquí a tocarla, a, vamos a aprovechar este recurso que hay en ti, esa pasión para ayudar a las congregaciones levantarse, a los pastores y, y todos aquellos que están escuchando ahora mismo. Si usted tiene cualquier pregunta, nos puede llamar aquí al 347-9576. 347-9576, en a r t i c o 352. Vamos a coger esta pequeña pausa y ya regresamos. Recuerde que todo es posible. 何て言うか知っていたいただた。 時々、時々、時々、時々、時々、時々、時々、 ただいまだいまだいまいまだいい 5.9 FM y me encuentro aquí con Pastor Figueroa. Y qué gozo este estar aquí con él hoy compartiendo este mensaje. El programa es Iglesia en Acción y este, de verdad pues me ha quedado yo aquí queriendo más, queriendo más, Pastor.、Um, dinos otra vez, ¿dónde podemos conseguir el libro? Uh, todos los libros son disponibles por amazon.com、uh, uh -huh. y actualmente también por la librería de. Sí, la librería cibernética la s pusimos ahí, este, pero eh, eh, las personas que están escuchando,、um, esto es un, un libro digital, ¿sí? Sí, es un libro digital.、Uh, también por amazon.com todos los libros son disponibles en, en paperback. Ok.、Um, Obviamente vale un poco más por cuanto del c o s t o de producción, este, pero están disponibles todos. Son, a, a, ahora mismo soltamos nuestro tercer libro en enero 31 que se titula Enseñanos a orar. Y también tenemos este, el libro que habíamos mencionado antes, antes de ir. Y también e l serie de estudios que tenemos bas, basado en la familia cristiana.、So, Todos están disponibles por Amazon.com o por la librería cibernética. De, sí,、eh, pueden、Fe. pasar, a, este, no vayan ahora mismo, queden ahí, pero, <risa> pero pueden pasar por Radiofe95.com y la muestra librería, y ir donde la categoría de libros. Y ahí van a encontrar los libros del Pastor Figueroa,、eh, especialmente la, la, el que le estamos dando bien fuerte hoy, antes de ir, que es a, acerca de. De verdad, buscar、eh, la ayuda de Dios y la estrategia necesaria para establecer、eh, impacto en el ministerio local.、Um, bueno, eh, eh, llamaron y、eh, están trayendo preguntas. Y, pastor, pues esta pregunta es una que a mí me toca, porque es una persona joven. Está diciendo cómo yo puedo hacer una diferencia en una congregación donde yo soy uno de los únicos jóvenes que hay. Y cada vez que tengo una idea o un concepto, pues no es、no、recibido.、Eh, ¿qué, ¿Qué se le dice? Yo digo, una de las cosas que muchas veces no, no contemplamos bien,、uh, particularmente d e d e nuestro punto de vista, cuando estamos, somos parte de una congregación mayor、uh, de edad y. Ancianos, vamos a decirlo de esa manera, o gente ya es,、eh, mucho mayor que nosotros, d o no e hay esa diferencia de edad. Este, una de las cosas que no contemplamos muy bien es que hay una diferencia de, de, de actitud en la forma que ellos reciben、uh, nuestras、uh, sugerencias, en la forma que reciben lo que nosotros deseamos hacer. Uh, muchas veces no es que ellos rechazan la idea, hay es que r e c h a z a n la presentación.、Mm. Uh, muchas veces podemos beneficiarnos de aprender un poco sobre la cultura de esa generación y cómo ellos reciben las ideas, y tal vez si, si cambiábamos la forma en que lo presentábamos, si cambiábamos la forma en la cual nos dirigíamos hacia ellos,、uh, Porque muchas veces simplemente es, es por comunicación, es por esa cultura que llevamos, la forma que.、Uh, y si llevan muchos tie mucho tiempo ellos este, en su mente,、uh, en su forma de pensar, pues obviamente hay que buscar la forma más, más leve de ir sugeriendo poco a poco. Y lo otro es que hay ciertas cosas que no se pueden cambiar inmediatamente y, y debe ir en fases. Uh, por ejemplo, una, la congregación que estaba mencionando、uh, anteriormente, este, que era de personas ancianas y que de hecho no, me pidieron que no llevara el iPad,、uh, aunque siempre ando con Biblia, pero este, me pidieron que no llevara el iPad para el bosquejo. Entonces, e s p u esa congregación pudiera haber beneficiado de tecnología, pero no iban a recibir la tecnología inmediatamente. Um, los proyectores que hoy en día se utilizan, pues no lo iban a recibir porque era un cambio muy drástico. Entonces, lo que sí recibieron es lo que、eh, para nosotros ya es un poco más antiguo, pero es, es parte del, del proceso que era el, el overhead projector. Con las láminas,、uh -huh. y es, you know, pero era uno de los primeros proyectores que había. Ese es el primer paso. El segundo paso es empezar a imprimir las láminas en color. En、y、vez de imprimir la mano. Y después, el, <risa> y después entonces s s p u é e presentar los otros medios. Pero este, todo tiene, trata de cambiar pensamientos. Y una de las cosas más difíciles que hacer es cambiar los conceptos, los preconceptos de las personas.、Um, pero siéntase que si estás en esa congregación o en algo que yo siempre digo, si Dios te ha llevado a. A una congregación es con dos propósitos: uno es que tú seas de bendición para esa congregación, y el otro que tú seas bendecido por esa congregación. Y si Dios t e t i e n e ese lugar, es para ir cambiando esos conceptos, es para ir cambiando esas mentes y pedirle a Dios la, la estrategia de comunicarlo hacia ellos de una forma que no, sea, no, se, no se vayan a la defensiva, sino que tengan una mente más abierta. Pero hay, hay que entender la cultura. De esa generación.、Eh, me, me encanta esa contestación porque muchos dirían: Mira, si no te sientes que te están aceptando ahí, pues vete. Eso, eso es lo que dirían, ¿verdad? Pero, este, ¿cómo este, e uno va a e x i g e r su propósito si donde uno está viendo la necesidad no trata lo mejor posible para, para manifestarla?、Eh, me encanta ese consejo porque el joven que nos está escuchando ahora, en vez de frustrarte tanto que no puede, coge la oportunidad para aprender de aquellos que, pues, Aunque estén un poquito más avanzados de edad, pero tienen mucha más sabiduría que nosotros.、Uh -huh. Nos pueden enseñar ciertas cosas que no conocemos y este, cambia la presentación. Si tú puedes a convencer a una persona que está en otra generación, pues va a ser un buen trabajo、uh -huh. en, también ese, eh, eh, desarrollando、sí. el ministerio que Dios te ha dado para, para tratar de traerle ese mensaje a la multitud. Sí, algo que, que toda iglesia debe ser multigeneracional.、Uh -huh. este, y la que no lo es está en peligro de, <ríe>、sí. está en peligro de cesar de existir. Este, pero es importante que entre las generaciones pues haya ese entendimiento. Lo mismo que estamos hablando ahorita,、eh, en que muchas、eh, iglesias no han podido adaptar,、eh, pues es precisamente el mismo problema. Ahora tenemos un caso donde alguien quiere adaptar. Porque entiende la necesidad, pero la, la, la, la congregación actual está este, estancada en ese, en ese pensar. Ahora,、uh, lo que mencionaste, muchas personas te dirían: pues vete de la iglesia, sino nada mejora de esa forma,、uh -huh. porque este, Dios te tiene ahí con el propósito de beneficiar la iglesia. Si tú no lo haces, entonces, ¿quién lo hará? Uh -huh. Cuando esa iglesia entonces llegue al punto donde no está alcanzando a nadie, quien tiene la culpa de que la iglesia tenga que cerrar sus puertas, lamentablemente,、uh, pues entonces somos nosotros los que n o fuimos y corrimos del propósito、uh -huh. de Dios. Lo otro es que debe aprovechar la oportunidad para madurar en el Señor y、uh -huh. seguir confiando en el Señor, orándole a Dios que Dios te ayude para, para lograr esto que va a servir de gran testimonio cuando por fin logre uh, uh, impactar la iglesia.、Eh, este La, la iglesia hoy en día eh, eh, está perdiendo muchos beneficios por no dejar、eh, la juventud tener la posición que, que necesitan tener. No sé cómo tú te sientes acerca de los programas para los jóvenes y niños en, en la iglesia, y a lo mejor quieres compartir un poquito de eso conmigo. Eh, eh, ¿Qué deben de hacer las congregaciones con los niños y, y los jóvenes? Sí, yo fui este, director de jóvenes en mi iglesia por varios años, desde los 14 años hasta, hasta básicamente los 21, y pudimos ver este, cuando los jóvenes estaban activos en cosas y, y, y sacábamos el tiempo en la instrucción, era, eso es lo primordial, hay que ver instrucción. Sacábamos tiempo en las disciplinas de oración, un tiempo en el cual lo traíamos para orar. Llegó un momento cuando no llegaban jóvenes a la oración. Entonces,、eh, hay una razón por eso.、Eh, porque no, no entienden bien cómo orar, no están recibiendo bien el beneficio de la oración. Entonces, comenzamos a hacer algo distinto. Me llegaron dos jóvenes un servicio y, y esos dos jóvenes los llevé a comer. Después que oramos, los saqué a comer. Pues, ¿qué piensan que hicieron esos dos jóvenes? El domingo se lo dijeron a los demás. Se lo perdieron. El lunes,、eh, t o n y nos llevó a comer. Pues, el otro lunes ya no tenía dos, tenía diez. Entonces, era más esfuerzo, pero teníamos el beneficio. No perdíamos la oración, pero hacíamos algo que a ellos también les gustaba. Entonces,、uh, cada iglesia necesita un programa para la niñez, un programa para la juventud. Uh, todos conllevan más inversión, generalmente llevan más inversión que los programas que tenemos en lugar para los adultos, porque los adultos, pues ya tienen su concepto de lo que es la iglesia, ya、eh, por lo general son fieles miembros de su congregación. La juventud necesita mucho más, porque están siendo bombardeados básicamente diariamente. Con experiencias, con este, tecnología, con comunicación. Entonces es importante que la iglesia esté al tanto, que podamos tener los recursos.、Uh, un programa de jóvenes no simplemente es una clase de jóvenes. Un programa para jóvenes, un programa para niños, significa que tenemos una inversión、eh, en, nuestra, en nuestra juventud, en nuestra niñez. Que tenemos, si hace falta tecnología, aunque no lo, usem, no lo usemos en el servicio principal, pero si por lo menos lo utilizamos en, en el ambiente de los jóvenes. Si tenemos, tienen un espacio aparte, si tienen este, cosas que ellos pueden utilizar, aunque no se utilicen en la adoración principal o en el servicio principal, pero que entiendan que estamos haciendo el esfuerzo para alcanzarlo. Ellos sientan que se pueden ser parte de lo que está aconteciendo, aunque en su propia forma, pero pueden sentirse parte de eso. Y eso Sobre todo conseguir personas, yo diría, una de, los, de las razones por las cuales muchos programas de jóvenes y niños fracasan es porque consiguen personas dispuestas, pero que se realmente no tienen la pasión para hacerlo. Y la juventud necesita personas que sean genuinos,、eh, personas que ellos p u e d e n observar que genuinamente tú quieres estar con ellos, tú los quieres ayudar, tú los amas de verdad. Y particularmente esta generación necesita saber que hay personas interesadas en ello. Estoy seguro que a lo mejor un pastor le escuchó. Lo que tú me quieres decir es que si quiero crecer la, la, el, el grupo de jóvenes, tengo que comprarle pizza todas las noches. <risa> tengo que, pero este, si eso es lo que toma, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y, y, y entrar a su mundo y dejar que ellos pues, participen y ir progresándolos. Para que puedan ser los adultos que, que van a llevar el, el mensaje. Lo que debemos entender es que si la iglesia no está dispuesta a hacer la inversión en la juventud y la niñez, alguien allá f u e r a sí.、Uh -huh. Y si no, la iglesia no toma la responsabilidad de invertir en la generación que se está levantando ahora. El mundo tiene mucho invertido en ellos.、Uh -huh. Y la iglesia, lamentablemente, que no reconoce que necesita hacer la inversión en la juventud, en la niñez, lamentablemente está próximo para desaparecer.、Uh -huh. Y es, es importante, si yo anhelo, yo anhelo que mis hijos crezcan en el evangelio, conozcan al Señor, yo voy a invertir todo lo que yo pueda en ayudarlos porque yo no quiero que se me pierdan.、Uh -huh. Ahora, las personas que lleguen a las iglesias. También van a llegar con el mismo deseo. Quiero que mis hijos se salven. Quiero que mis jóvenes se salven. ¿Qué inversión tiene la iglesia en eso? Una iglesia que no está dispuesta a invertir en los jóvenes y en la niñez, lamentablemente, no está ejerciendo bien este, el, el evangelio. Bueno, este, ya estamos llegando al fin. Y fue un placer、eh, compartir e s t e m o m e n t o y poder descubrir un poquito más de tu pasión para, por la iglesia. Y quiero recordarle a las personas que pueden escuchar. Uh, el programa de Iglesia en Acción aquí en la frecuencia que inspira fe,、uh, los jueves a las 10 de la mañana, a las 10 y, y, media, media. y media de i la mañana. Y también pues、uh, la página de internet de su ministerio: w、um, w w m i n i s t e r i o a c c i o n c o m、uh, Ahí no puede conseguir, no puede conseguir en Facebook、uh, bajo Antonio Figueroa j r o Action Ministries.、Uh, Estamos disponibles allí, ahí tienen nuestra, nuestra información y todos los links para comunicarse con nosotros. Y en los próximos días también pues, vamos a poner un pequeño artículo en Radio FE y pueden ahí conseguir todos los links directamente para conectarse、uh, contigo, Pastor. Bueno. Ah, me dejaste sin palabras. ¿sí? <ríe> Porque de verdad, pues、ah, es impresionante ver tu pasión y cómo tú la has desarrollado. Nuevamente, aquellos que n o están escuchando, si quieren conseguir los libros del Pastor Figueroa, pueden ir a la, la librería cibernética en radiofe95.com y en donde la categoría de libros y ahí conseguir、eh, esos libros que van a ser de mucho beneficio. Bueno, Pastor, muchas gracias por estar aquí. Muchas este, gracias. Unas últimas palabras para la audiencia.、Ay. Siga educándose, aprendiendo la palabra del Señor y creciendo a través de la palabra. Una pasión por la palabra es clave al crecimiento y la madurez de cualquier creyente, y para eso estamos y a la orden. Bueno, gracias, pastor, y gracias a ustedes por estar en sintonía. Nos veremos la próxima vez. Gracias por estar en esta edición especial de la Frecuencia que Inspira Fe. Bendiciones.